...estás escuchando... ...Desde la Otra Oreja... ...La Otra Orejita... ...Y volvemos a esta otra oreja... ...esta otra oreja especial... ...latinoamericana... ...casi toda del Salvador... ¿no? ...en base al... ...encuentro... ...que tuvimos con Santiago de Radio Venceremos del Frente Farabundo Martí y en esta sección vamos a ir seguimos en Latinoamérica, vamos a ir a Cuba pero vamos a ir a México o sea, a ver la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires en Argentina produjo los otros cuentos produjo los otros cuentos 1 y ahora el volumen 2 de, de Ahora de aparición hace, hace horas En Buenos Aires Ya agotada la primera tirada ¿eh? ya, este, ya va a aparecer seguramente por la tribu También eh, Los otros cuentos dos Y en los otros cuentos dos Y para esta orejita Está bueno compartir Un cuento Del subcomandante Marcos Pero en la voz de Silvio Rodríguez El dolor si duele juntos Silvio Rodríguez. El dolor, si se duele juntos, es alivio. Decía el viejo Antonio que son muchos los ingredientes... ...para que el pan, que muchos llaman mañana, se cocine. Uno de ellos es el dolor. Agrega ahora el viejo Antonio... ...mientras acomoda el tercio de leña junto al fogón. Salimos a la tarde abrillantada después de una de esas lluvias con las que Julio pinta de verde a la tierra, y la doña Juanita se queda preparando el pan de maíz y azúcar que acá llaman marquesote y que a la hora de servirlo tendrá la forma de la lata de sardinas que le sirvió de molde. No sé desde cuándo son parejas el viejo Antonio y la doña Juanita y nunca se los pregunté. Hoy, en esta tarde de la selva, el viejo Antonio habla del dolor como ingrediente de la esperanza y la doña Juanita le cocina un pan como argumento. Tiene noches que una enfermedad aqueja el sueño de la doña Juanita y el desvelo del viejo Antonio la alivia con historias y juegos. Esta madrugada el viejo Antonio le ha montado un grandioso espectáculo. Jugando con sus manos y la luz que viene del fogón, le dibuja con sombras una multitud de animales de la selva. La doña Juanita ríe del noctámbulo tepescuintle, del inquieto venado cola blanca, del ronco zaraguayo, del vanidoso faisán y de la escandalosa cójola que pintan sobre el lienzo de las paredes de su champa, las manos y la garganta del viejo Antonio. No me curé, pero mucho reí, me cuenta la doña Juanita. No sabía que también las sombras son alegres. Esta tarde la doña Juanita le cocina un marquesote al viejo Antonio, no para agradecerle la inútil medicina de la noche de las sombras alegres, tampoco para él y su contento. Es para dejar testimonio de que el dolor Si se duele juntos, es alivio y sombra que se alegra. Para eso cocina la doña Juanita el pan que sus manos y la leña del viejo Antonio nacen dentro de una vieja lata de sardinas. Y para que no se perdiera nunca, con café caliente nos comimos el testimonio del dolor conjunto de la doña Juanita y el viejo Antonio. Ese dolor que se hizo alivio y pan compartido. Esto que les contamos pasó hace muchos años, es decir, hoy. Vale, salud y que nada falte en el horno de la memoria. Escuchamos a Silvio Rodríguez relatando un cuento del subcomandante insurgente Marcos en la otra orejita ¿no? esta otra orejita latinoamericana un, uno de los cuentos incluidos en los otros cuentos volumen 2 La otra oreja latinoamericana Seguimos recorriendo y compartiendo esta entrevista, que entrevista no, no, no llamaría entrevista, ¿no? un encuentro con Santiago, el primer locutor de Radio Venceremos del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional ahí en El Salvador. Y él nos hablaba de un grupo eh, que estaba ahí, muy cerca de la radio siempre, los torogoces de Morazán. Torgoces, ese pájaro ¿no? típico eh, de del Salvador. Y bueno, en la zona de Morazán es fundamentalmente donde nació, donde se desarrolló en Radio Venceremos. Ahí en las montañas del Salvador, del pulgarcito de América Central... No. vamos a escuchar entonces a los torogoces de Morazán en un archivo exclusivo que nos dieron de Radio Venceremos. Eh, en vivo, no vamos a pedir calidad técnica a esto, pero escuchemos este documento increíble. Esta canción se llama Venceremos. Esta canción está inspirada en la Radio Venceremos voz oficial del frente farabundo martí para la liberación nacional sí, sí. bueno <risa> No, no nos avisaron, no, yo creí que no estaba. Dale, dale, dale. Va, En serio, pues va ¿En serio? Vale. <risa> Yo le he olvidado a este <risa> y yo venceremos desde el centro de la montaña transmitiendo sus mensajes el poder de un pueblo en arm a las seis de la mañana se escucha su transmisión en revolución una potente emisora todos Todo escuchan aquí en la radio guerrillera de Parabundo Martín todos nuestros combatientes Entra muy animado, porque Radio Venderemos lo tiene bien informado. Radio Venderemos, voz oficial del Frente para Mundo Martín, para la Liberación Nacional. Que radio venderemos, no tiene bien informado, una potente emisora, todos se cuyan aquí, el Alpatia guerrillera de parabundo. bundo Nos emociona escuchar a los torogoces de Morazán directamente hecho en Radio Venceremos. Ellos no, no grabaron, eran guerrilleros que también cantaban, que algunos murieron. Y que, bueno, tenemos el, el lujo de haber tenido la posibilidad de estar en el Museo de la Imagen y la Palabra, donde nos regalaron este material increíble de Radio Venceremos. ...donde estaban cantando los torogoces de Morazán... ...presentado antes por Santiago... ...el director de la radio, el director del museo... Eh, ...un ex guerrillero... ...hoy desde, desde ese museo también... ...también comunicando... ...también comunicando y es un gusto ir al museo... ...y donde todas las mañanas y muchas tardes... ...hay estudiantes secundarios que recorren el museo hacen distintas experiencias no solamente radiales de comunicación y encuentros sobre la historia del Salvador la historia reciente del Salvador vamos a seguir escuchando a los goces de Morazán soy combatiente del FMLN un pueblo heroico como el nuestro merece la victoria no le podemos a ver, ver compañero. Soy combatiente del FML Eso sí que es cierto compadre. Llegaron así el Salvador mundo me deleita. Mi familia es todo el pueblo pobre. Otra oreja latinoamericana. Recorriendo las músicas propuestas eh, desde Radio Venceremos, desde la entrevista de Santiago, algunas versiones originales desde Radio Venceremos escuchábamos a los torogoces de Morazán. Los torogoces, ese, ese hermoso pájaro no representante del Salvador y además eh, que siempre se mueve en grupo, que pocas veces se lo ve, tiene unas características especiales bastante interesantes que obviamente eh, bueno identifican a muchos de ellos y de este grupo en muchos mmm, integrantes del grupo, muy muy jóvenes ¿no? adolescentes integrando ese grupo y que nunca grabaron un disco ni un cassette Estos, lo que tenemos y lo que estamos compartiendo por la otra oreja son eh, emisiones de Radio Venceremos donde los torovoces de Morazán hacían sus canciones con mucha frecuencia ¿eh? eran parte de, de la lucha, decíamos, de la palabra combatiente, de la palabra compañera donde esa palabra se convierte en parte de la lucha y no una mera descripción bueno, ahí estaban los torogoces de Morazán Venceremos en la otra oreja y seguimos con la entrevista a Santiago que, bueno, le preguntábamos sobre la continuidad ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sigue la lucha? ¿cómo sigue Radio Venceremos? Y cuando me preguntan, bueno, ¿y la radio Venceremos? ¿Tiene continuidad hoy? Yo le digo, bueno, tiene dos continuidades. Una en el museo, inclusive aquí en el museo tenemos parte de los transmisores que usamos durante la guerra, pero también hay una continuidad histórica en las 22 radios comunitarias que existen en el país, haciendo una labor de comunicación extraordinaria, eh, muy comprometidas con el tema de la justicia y la memoria, las radios, Eh, hay radios ejemplares como Radio Zumpul, o Radio Segundo Montes en Morazán y muchas más que juegan un papel fundamental en la construcción de ciudadanía, en construcción del nuevo país. Estábamos escuchando a Santiago de Radio Venceremos. ahí el encuentro que tuvimos en el Museo de la Imagen y la Palabra y antes nos decía de los temas que escuchaban. ¿no? Y, y al principio escuchaban nos decía eh, Mercedes Sosa eh, Inti Limani Quilapayún cosa que ya ya hemos emitido en este programa y también nos habló de Casas de cartón el clásico de Ali Primera desde Venezuela y Santiago emocionado porque bueno en realidad él llevaba un cassette de Ali Primera por ser venezolano no nació en Venezuela y lo llevaba y obviamente Casas de cartón era el clásico, ¿no? que pasaban frecuentemente en Radio Venceremos, pero nosotros la vamos a pasar también. Ya hemos pasado alguna vez la versión original de Alí Primera, este cantante venezolano fallecido en un accidente y varios de sus hijos son músicos, son músicos, hay un grupo, Dame pa Matala, que ya vamos a pasar en próximos programas. Aquí, por la otra oreja, bueno, los hijos, no solamente los que están en Dame para Matarla, sino también los otros, se juntaron para hacer una subversión. Una subversión de Casas de Cartón. De Ali Primera, por la otra oreja. <música> En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido Que pesa el sufri Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña uh, uh, uh. Hoy es lo mismo que ayer la lluvia, viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Dar în știrile, dar în știrile, dar años, știrile, dar în știrile, dar în știrile, dar lluvia știrile, dar în știrile, Pasa la esperanza y las casas de cartón. es esta historia de Radio Venceremos... ...la historia de la guerrilla, pero a partir de la radio... ...y en este programa que se termina... ...siempre lo hacemos con una versión de Hasta Siempre... ¿no? ...el original de Carlos Puebla... ...no encontramos una versión salvadoreña de Hasta Siempre... ...cantaban, le preguntábamos a Santiago... ...y cantaban siempre las versiones de Carlos Puebla... ...o de Payún. ¿no? Eh, ...entonces para cerrar este programa... Vamos a salir de la otra oreja latinoamericana, cortamos la cortina ahí y nos vamos a otro continente, vamos al África, vamos al norte de África, vamos a Marruecos. ¿Sí? Pero vamos a escuchar esta versión marroquí de hasta siempre. <música> Se va a la otra oreja. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre.